en Radio Cermés, en el 106.1, y nos metemos con uno de los temas de interés nacional, ¿no? Tiene que ver con esta reforma judicial que anunciaba hace un par de días atrás el juez Lorenzetti. Tenemos comunicación telefónica en este momento con Oscar Alpa, eh, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad de La Pampa, quien ha manifestado su desacuerdo con esta propuesta eh, en cuanto a la reforma judicial. Oscar, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo le va? Sebastián González, Julio Santarilli, lo saludan en Radio Kermés. ¿Qué tal? Buen día, Sebastián y Julián... Acá estamos con, justamente con parte de ese tema que estaban planteando, ¿no? Uh -huh. eh, en realidad, en realidad digamos, más allá no es que uno está planteando la desconformidad general, yo creo que hay un reclamo social general de que, y digamos, en la misma Corte, a través de, de de este planteo de que hay que modificar muchas cosas en la justicia, eh en cuanto a la velocidad de los juicios, en cuanto a temas digitales. Digamos, hay varios temas que eh, cuando el juez Lanzetti, eh, digamos, el presidente de la Corte, el doctor Lanzetti, hizo los, los anuncios y la presentación en inicio de del año judicial, eh, bueno, convocó el segundo día sesión en distintas comisiones, en distintos temas, Eh, estos nos, los decanos de las facultades de, de, de Derecho de Universidades Nacionales. lo habíamos enterado periodísticamente una semana anterior de que iba, a, de, digamos, a más de la presentación, eh, iba a poner en debate varios temas para que se discutan y que se puedan avanzar sobre sobre esto. Eh, recordemos que hace ya casi do, dos años, un año y medio, cuando comenzó la nueva... Eh, presidencia, la nueva gestión a nivel de poder ejecutivo, o sea, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de, de la Nación, había planteado un documento de justicia de intervención, así lo denominó, que tenía también varios puntos que tenía que ver digamos en general eh, a un mejor acceso a la justicia por parte de, de la sociedad, ¿no? Eh, ya en ese momento un tema que nos hizo ruido, fundamentalmente a los, los que nos competen a los becanos, eh, y que ahora también en este documento o en este puntos a debatir, no en documentos, eran puntos a debatir, eh, también nos hacía mucho ruido y que además tampoco nos habían invitado como parte de la comunidad y sobre todo las mismas universidades nacionales que, que estamos formando eh, a los futuros profesionales de, del derecho. Eh, era el tema de título habilitante de de las universidades la universidad en general, ¿no? Es decir, esto de ponerse a, discu a, a discutir, algo que me parece que en la sociedad, y ya sea histórico y está a nivel de la ley, de que las universidades nacionales en el título de abogado que genera O sea, cuando uno se recibe y tiene el título, título de abogado, es título habilitante. O sea, sí. uno a partir de su momento eh, puede comenzar ejercer. a ejercerlo y no tiene que, no se sabe, por ejemplo, bueno, si llega un punto a discutir, pero unos, digamos, conociendo quizás algunas otras realidades, eh, sospeche que pueda ponerse a discusión si después de recibir, si tiene el título de una universidad, eh, además hay que rendir algún tipo de examen O algún, o algún tipo de, digamos, de varios exámenes en algún colegio de abogados o en algún sistema de, de... en algún tribunal o en la corte sí. o en un tribunal o algún sistema determinado, ¿no? Sí. Lo estábamos escuchando con mucha atención acerca de este este primer punto que usted nos mencionaba, ¿no? Esta, este inconveniente eh, que se puede generar para los futuros abogados principalmente. Eh, sí, así es. Eh, bueno, no sé hasta dónde estuvo la... la, eh, a, la exactamente Estamos, hasta hasta ahí, hasta ahí no que, eh, lo estábamos perfecto. escuchando cuando usted mencionaba eh, esta situación esta situación que dios sobre todo en a más de un año de, de que estábamos mencionando la reforma de 18 universidades nacionales con lo que implica para la historia de nuestro país eh, ser las universidades nacionales unos a nivel latinoamericano que hemos demostrado ser co-gobierno y poder discutir ideas y generar un sistema de calidad. Y además, eh, justamente en un año donde estamos, eh, comenzamos o sea con una resolución del Ministerio de Educación del, del año pasado, eh, este año tenemos que acreditar todas las facultades de Derecho, la carrera de Abogacía, o sea que tenemos que eh, presentar la información de cómo se está dando ...los títulos, de cómo son los exámenes... ...de cómo son el nivel de los docentes... Eh, ...de acuerdo con una currícula que se ha aprobado... ...a nivel de todos los decanos de derecho... ...es que la Coneau va a controlar que eso existe... ...esos contenidos mínimos existe ...o sea, tenemos un sistema de... ...un mismo autocontrol y control externo de la Coneau... Eh, ...para, para la, ver el nivel de la calidad de las universidades... Eh, ...esto viene de la vieja ley de educación superior han ido acreditando distintas carreras, y este año comenzamos con la carrera de, de abogacía. Entonces el mismo sistema tiene su forma de control. No sé por qué habría que eh, generar eh, este punto de poner a discusión quién da el título habilitante. Indudablemente uh -huh. eh, son las universidades, no hay no hay ni siquiera que ponerlo a analizar o a... Duda. Imaginar, ¿no? uh -huh. eh, es decir, sí, indudable. ...a opinar, ¿no? La verdad que no hay posición definida, pero ya el que el, el, el punto se ponga a discusión ya nos preocupa y además no habíamos sido invitados eh, al, a participar en la comisión correspondiente. Eh, en el caso nuestro, bueno, la pampa, el caso mío como decano tenemos la presidencia protempore de de justamente el departamento del de, de, Consejo, permanent. de Consejo Permanente. Somos del Consejo Permanente los decanos de derecho de universidades nacionales y bueno, hemos enviado en su momento la nota a la Corte y bueno, 24 horas nos contestaron que si queríamos participar en la Comisión de Educación Legal podemos participar, pero bueno, ya mientras tanto preparamos un documento y lo que hicimos fue presentar ese documento que, que ayer dimos a difusión, digamos, a los medios acá en nuestra provincia. Muy bien. ¿Hay algún otro paso desde lo legal que ustedes puedan implementar como para corregir estas cuestiones dentro de lo que es la reforma judicial? Bueno, lo que inicialmente estamos haciendo es haciendo o sea justamente presentando esto a la misma Corte, eh, todavía no hay nada concreto como para hacer una acción legal porque uh -huh. no, no, no hay una ni un proyecto de ley ni nada por el estilo, pero lo más importante primero que la misma sociedad y comunidad eh, conozca este tema y conozca lo, los peligros de que después de tener un título universitario tengamos que discutir. Y el título universitario, el título habilitante no. Ajá. Yo creo que es una discusión totalmente deprimida que ha quedado en el tiempo y que en nuestro país queda muy claro que el sistema universitario de calidad que tenemos en, en Argentina, eh, con inclusive con este sistema de acreditación de carrera, donde uno cada seis años tenga que acreditar, es más que suficiente para ejercer la profesión, en este caso, de, de abogado. Uh -huh. eh, Oscar, ¿por qué piensa que se dio en este marco así como de apuro, ¿no? lo, lo de la reforma, el anuncio de Lorenzetti? Eh, yo creo que o sea, nosotros estamos haciendo, y sobre todo porque donde más nos compete, eh, es este punto específico. no eh, Yo creo que, y, y así por lo menos se expresó, eh, hoy la sociedad en general tiene esta discusión de que eh, la justicia tiene que ser mucho más eh, rápida en sus definiciones, tiene que haber mucho más acceso a la justicia para generar eh, quizás esta desconfianza social que existe, y bueno, creo que en ese sentido la Corte ha tomado este reto de, la, de reto como desafío ¿no? de la sociedad para poder cambiar, ayornarse y, y actualizarse, y hay varios puntos de esto para discutir. Varios de estos ya estaban en, el, en los puntos de que habían partido el Ministerio de Justicia y Nación en este proyecto que yo denominaba Justicia 2020. Eh, yo no sé si esto fue un cambio de actores, es decir, lo ha dejado el Poder Ejecutivo, lo va a pasar a la Corte para tomar la iniciativa, si ha sido una competencia entre uno y otro, eso ya es más un análisis político que otra cosa pero eh, realmente hay una cuestión que hay que generar la discusión. A nosotros nos preocupa mucho este punto en especial y, y otros generales, pero a este nos, nos, nos preocupa mucho de que pueda tener incidencia, de que después la misma profesión sí. eh, quiera cerrar los caminos a los futuros abogados. ¿no? Oscar, lo cambio de tema por un minuto. El próximo mes, en abril, van a ser las elecciones en la Universidad de La Pampa. Eh, ¿Qué reflexión tiene? ¿Qué es lo que se avecina? Y, por ejemplo, ¿cómo toma que Baudino quiera ser su sucesor en como decano de Económicas y Jurídicas? Bueno, eh, a ver, eh, sí, el 25 de abril son las elecciones de la universidad, justamente esto lo que hablaba, ¿no? Este el sistema democrático que tenemos eh, en argentina universidades nacionales y que en este caso en nuestro caso en la universidad nacional de la pampa cada cuatro años por el voto directo de, de todos los claustros y sectores eh, se, se definen eh, bueno estamos planteando desde un grupo que venimos trabajando desde hace ocho años en la facultad y que después lo hemos trabajado a nivel de universidad de, de toda la universidad de, de producir cambios de generar mejor eh, modificar y poder eh, renovar y, y, y muchas de las cosas de nuestra universidad para que para que crezca. Eh, y desde el punto de vista de la facultad, eh, bueno, digamos, cada uno me parece bien que si tenga tiene todo el derecho a presentarse y, op y a opinar. Eh, lamentablemente nosotros teníamos hace cuatro años una, una alianza la cual nos fuimos de, de esa alianza con, sobre todo con Baudín especialmente porque eh, no habíamos logrado avanzar eh, ni siquiera en muchas cosas que, que le pedíamos de la misma facultad, por eso me, me extraña este tema de querer presentarse en, en la facultad eh, la verdad que no he escuchado ninguna propuesta concreta de él, solamente una cuestión de de que bueno, dentro de dentro del proyecto de amplia quiere eh, bajar a la facultad para apoyar a, a ese proyecto de amplia. Eh, no hemos visto eh, nada concreto hasta una cuestión también media rara en la facultad de Ciencias Económicas y jurídicas con, con tantos años de las dos carreras que lo que viene a plantear además que eh, quiere competirle a un candidato de decano que es abogado, es decir hasta parece sectorial digamos, el planteo de él. Eh, la verdad que me, me extraña mucho, pero bueno, su, su, digamos habría que preguntarle más a él por qué es la, la, la realidad de querer presentarse como candidato, en este caso opositor a la facultad. Eh, la verdad que creemos creo que estos ocho años en la Facultad de Ciencia Económicas y Jurídica hemos hecho muchísimas cosas, hemos modificado, hemos abierto la facultad Eh, pensando en la comunidad y pensando en muchísimas de, estas, de estos temas que estamos hablando, en ampliando carreras, ampliando carrera de posgrado, trabajando con la sociedad, con la economía social, con los derechos humanos, eh, no veo un proyecto concreto de que algo esté mal en la facultad y por eso se presente para cambiarlo. ¿no? Uh -huh. eh, Oscar, la última para no robarle más minutos en esta mañana, eh, le pido una opinión personal, ¿tenemos una justicia politizada o es una justicia independiente la de Argentina? Eh, bueno, es una pregunta bastante amplia para <risa> debatir bastante por eso, tiempo. Por eso eh. le decía una opinión personal, no, no, no, no hace eh, falta. Di digamos que creo que digamos no sé si la palabra es politizada, ¿no? eh, creo que que los distintos jueces me han ido opinando en distintas cosas de una forma o de otra, o sea, creo que la presión social sobre la sobre eh Los jueces ha incidido, yo creo que hay un gran debate que en la facultad se plantea, es, eh, y lo hemos hecho con los estudiantes y están en las cátedras, de, del tema de juicio por jurado, que eso quizás descomprimiría muchas de las cosas que, que tienen la presión los jueces, y eso es una discusión que recorremos que estuvo de siempre en la Constitución y nunca se puso en práctica, que los ciudadanos sean los que a través de los juicios por jurado... Eh, opinen y, y, y ayuden en la justicia. Así que yo creo que hay mucho para debatir. Yo la lo vemos que la presión social a veces incide sobre los jueces y yo no sé si, si son las... No me atrevería a definir que sean los partidos los que inciden, pero a veces la misma sociedad o los mismos... Eh, sí, los medios de es, comunicación los también. Los medios de comunicación que presionan los jueces y prefieren hacer cosas que no, no se ponga en juicio su, su tarea. ¿no? Entonces creo que muchas esas cosas el juicio por jurado cambiaría y, y modificaría mucho esta situación. Oscar, muchas gracias, que tenga buen día. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. escuchábamos a Oscar Alpa, eh, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y de eh, Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa en Periodismo Turno. Mañana así continuamos en Radio Kermés en el 106.1.